Hola, hola, hola, ¿cómo hola, a les va? ¿Cómo andan? La verdad, debo confesar que siempre me cuelgo un ratito escuchando el tema. Me gusta la letra, me gusta la letra. Entonces me quedo ahí como escuchando un poquitito. Y, si todas, no、y acá estamos con India Ascarate, lopresor, que se encarga lopresor, de la musicalización del programa. Y hoy, justamente, vamos a referirnos bastante al tema de la música. Incluso la música como una herramienta de militancia para el antiespecismo. Así que, bien específico, ¿eh? Eh, la entrevista que vamos a tener dentro de un ratito.、Eh, Saben ustedes que este es un programa que está saliendo en vivo. Hoy es 26 de noviembre del año 2024. Es martes, son las 21:02 en la República Argentina. Y vamos a、um, transmitir nuevamente este programa en diferido el sábado a las 15 horas. Así que si le quieren pasar la data a alguien que no le queda muy bien. Este horario de los martes a la noche, como por ejemplo mi amiga Aida, que vive en México y que ya tiene la alarma puesta para escucharla los sábados a las quince. ¿Qué les parece? Así que le mandamos un besito a Aida y, y a toda la gente que nos escucha ahora o el sábado, o tal vez、eh, lo buscan después, más adelante, cuando lo publiquemos en nuestra web w w w r a d i o q u e r m e s c o m y también, por supuesto, lo vamos a subir a Spotify. La entrevista solamente en Spotify y en k e r m e s c o m subimos todo el programa. Bueno, todas estas cosas que les digo es para que ustedes nos ayuden a difundir, a compartir con otras personas, a contarles que acá hay un programa que se llama Torta Vegana que sale en Santa Rosa, La Pampa. En realidad estamos en la localidad de Toay, que es muy cerquita de Santa Rosa. En Santa Rosa tenemos la planta transmisora, los estudios en Toay. Y salimos acá en el centro de, de la República Argentina. Hacemos este, este programa en el que tratamos de conversar con personas interesantes, gente que tiene cosas para contarnos, que activa desde el veganismo. Saben ustedes que este es un programa feminista, antiespecisista, interseccional. Esta es nuestra idea para que incluyamos la lucha por los derechos de los animales, fundamentalmente, pero entendiéndola también como una de las luchas que hacen a. Un mundo más justo y eso t también incluye a las mujeres, a las disidencias, a las personas con、eh, alguna discapacidad,、eh, bueno, a todo. ¿eh? Queremos, queremos hablar de todos esos temas porque nos parece súper importante que, que tratemos de ser cada día mejores personas. Esa es la idea, un poco. Bueno, para que ustedes vayan ya entrando en, en clima con respecto a nuestro entrevistado, vamos a comenzar con uno de los temas que. Él ha creado, se llama、eh, Cautiva de Watku y es del disco Despierta que fue lanzado este mes. Así que vamos a escuchar, también vamos a escuchar su letra, vamos a disfrutar de la música y después la vamos a saludar a él en un ratito nada más. Despierto en el barro. ハハハハ 私の家、apenas 離れ、すぐに a くのに、すぐに a くのに、すぐに行くのに、すぐに行くのに、すぐに l くの o すぐに行くのに、すぐに行く a に、すぐに行くのに、すぐに行 e のに、すぐに行く e に、すぐに行くのに、すぐに行く m に、すぐに行くのに、すぐに行くのに、すぐに行くのに、すぐに行くのに、すぐに行 d のに、すぐに行くのに、す o に行 s のに、すぐに行くのに、すぐに行くのに、すぐに行くのに、すぐ No no、roban sin sentido. もしもよく知らない人は、私たちを聞いて m ァ cuerpo es una fábrica que no quieren dejar. Veo a mis hermanas c a ックは全てのファブリックは全てのファブリ l クは全てのファブリックは全てのファブリックは全てのファブリ r クは全てのファブリックは全てのファブリックは全てのファブリックは全てのファブリックは全てのファ s リックは t てのファブリックは全 ¿Hasta cuándo seguirás sin ver la verdad? Lo que compras es muerte disfrazada de paz. Detrás de cada gota y llanto y sumisión. Solo soy un ser más olvidado en tu ambición. Soy madre sin hijos, vivo en una prisión. Me roban la vida sin justificación. Mi cuerpo y mi leche alimentan tu error. Terminamos bajo. Después e mi d i f e r e n c a y dolor. 2954-3378-66, nuestro WhatsApp. Para cambiarlo todo, torta vegana. Sentí el dulce aroma de la revolución. Y ahora sí, nos vamos a la entrevista. Vamos a estar conversando con el creador de WATCU, h que es lo que estábamos escuchando recién, uno de sus temas. Vamos a seguir escuchando su música. Él se llama Robert Lorenzo. Es vegano, es activista por los derechos de los animales, es técnico informático y analista en sistemas también. Es de o l a Barría, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y le vamos a decir: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Robert? Hola, buenas noches. Vero, ¿cómo andas? Bien, bien. Yo te estoy escuchando muy, pero muy bajito. A ver si podemos sí, mejorar la calidad del audio. A ver, a ver, si.、Sí. h a b l a n o s un poquito. Hola, hola. Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchas ahí? No.、Uy. Muy, muy lejano. A ver, a ver, estamos... a ver. Vamos a hacer el intento. Ya empezamos、si、no, complicados. <risas> ¿Será algo en la compu si no hacemos la llamada por celular? Si、no、podemos ¿Ahí si podemos... no me escucha mejor? No. Hola, hola. Si subís el volumen de tu compu, ¿será algo de eso? Sí, puede ser. Si no, paso al celular si querés. Lo hablamos ahí. Y lo al Yo l conecto celular. al Yo me escucho a del... mí, mi retorno es re fuerte y a él lo escucho con un audio muy como roto y bajito. Claro. Eh, ¿Qué eh, podemos hacer, conecto, India, vos que manejás estas cuestiones técnicas? ¿Qué nos decís? ¿Querés que cortemos、eh, y, y reintentamos otra manera de comunicarnos? Sí, dale, dale, dale. Dale, dale. Vamos a escuchar otro tema que teníamos preparado de Wadku.、Eh, y mientras tanto, tratamos de solucionar esta, esta situación con nuestro, con nuestro contacto. n u e s r o o c n t A ver, habla ahí, Robert. ¿Me escuchás? Hola, hola. Hola, hola. Ah, í、sí, s Ahí se escucha mucho mejor. Bien. Sí, sí ahora sí. No sé qué pasó.、Ah, no, pero a r a raro, no cambié n a d o i a Bien. Ah, bien. bien. Eh, India tocó algo acá para que salgan e m o n o no sé qué. Y ahora s e da el colmo al técnico. <risas> claro, escúchame, porque vos sos este,、eh, técnico informático y analista de l s i s t e m a c l a o ¿Cómo nos puede pasar esto? No, hubo algo acá que tocó en la consola、um, India y se, se solucionó la, la conexión. Bueno, ¿cómo bueno. estás? Bien, bien, bien.、Bueno. Espectacular desde la entrevista. Bueno, buenísimo.、Bien. Contanos, siempre le preguntamos a, a nuestras personas entrevistadas, ¿cómo es el entorno? ¿Desde qué lugar estás? ¿En una oficina? ¿En tu casa? ¿Dónde, ¿En d d ó n e qué ciudad? Todo lo que vos ves alrededor, así podemos imaginar tu contexto. Bueno, estoy en mi casa de Nolabarría.、Eh, estoy frente a la computadora, digamos.、Uh -huh. Rodeado de unos libros, televisores y unas ventanas que dan afuera ahí. Bien, bien. Bárbaro. Bueno, ¿está tranquila la noche por ahí? Sí, ayer hubo tormenta fuerte, hoy estamos tranquilos. Bien, bueno, por acá también y mucho calor.、Eh, sí, Robert, sí. bueno, ha sido un gusto encontrarme con, con tu música que está en Spotify.、Eh, y, y está bueno que podamos contarle a la gente un poquito sobre este proyecto: cuánto tiempo hace que lo llevas adelante. Y más o menos, y no hace mucho, ahora、uh -huh. dos, tres meses, ponele,、uh -huh. de que descubrí más o menos,、eh, descubrí la inteligencia artificial y empecé a probar. Y comencé con temas que había compuesto hace mucho tiempo, que quedaron ahí escritos y probando, de, pero de, otros, de otras temáticas, digamos, es más, temas, no sé, de amor, bueno, decirle.、Uh -huh. Y no, ahí me gustó c ó m o quedó y empecé a investigar más, a probar más. Cosas a editar y se me ocurrió la idea de hacer un, todo un, un álbum, digamos, dedicado a, la, a lo que es la lucha por la liberación animal. Bien. ¿Las letras las escribís vos? Sí, eso sí. Sí, las letras las escribo yo y la música y, digamos, toda la música y la voz se hace con una inteligencia artificial. Bien.、Eh, vos, más o menos, le decís,、eh, le das los datos, las, me, la consigna de qué es lo que vos querés que haga en cuanto, no sé, a la melodía. Eh, ese tipo de cosas,、eh, la, la, la voz incluso,、eh, qué clase de voz querés que tenga el tema y todo eso. Claro, sí, voz femenina, masculina,、uh -huh. qué idioma,、eh, tenés, dividís por versos, e s t r i b i l l o s género de música, no, tiene una... muchas cosas. Muchas cosas. Es, es una herramienta más dentro de lo que es el activismo, digamos. Encontraste ahí como una forma de llevar el mensaje de otra manera. Sí, se me ocurrió y empecé a i c e un tema justo, y que de hecho es el primer tema que es No Te Dejes Engañar.、Uh -huh. Y bueno, ahí empezaron a subir más temas y más temas, y bueno, digo,、Bien. lo tengo que subir a internet porque me gustó. Y, Bien. Bueno, digo, ¿Y, parece y que, que le gustó a alguien. Y q u é claro, y te iba a decir,、eh, ¿hubo devoluciones? ¿Alguien te dijo algo? ¿Qué ha pasado hasta ahora? Es muy inminente todo esto, pero ¿ya tuviste alguna repercusión?、Eh, sí, no, me comentan, tengo una página de Instagram, la que es Watku, y. Que A,、ah, otro tema por empezar, w a t k u quiere decir animal en quechua.、Bien. De ahí viene el nombre. Bien, lo estuve buscando, porque la ¿Sí? verdad que no lo sabía. Y cuando puse w a t k u me aparecían veterinarias, fotitos animales, qué sé yo. Y bueno, y ahí descubrí que w a t k u es animal en quechua cusqueño, me decía Google. Se escribe W-A-T-K-U. Lo、sí. deletreo como para que la gente lo pueda, si tienen ganas de seguir tu Instagram, es w a t k u Music. Sí, exacto. Bien, bueno, además de tu Instagram personal, este, Robert Lorenzo, pero está bueno que, bueno, que aparezcan más seguidores de, de esta música.、Eh, bueno, por ejemplo, nos viene muy bien para nuestro programa y me imagino que, que empezará a sonar、eh, en ámbitos donde luchamos por, por la liberación de los animales. De todas maneras, vos cantabas desde, desde antes,、eh, tocas algún instrumento. ¿Alguna relación、eh, con la música? Sí, soy medio melómano, dijo.、Uh -huh. <ríe> y no, guitarra, y, pero soy muy, muy, muy aficionado.、Digamos. Bien. Pero es algo y, que te gusta. Claro. Sí, siempre me gustó la música. Bien.、Eh, ¿Activas en alguna otra en alguna organización o algo así? Y ahora estoy con Sintientes, lo de la l e y Sintientes,、uh -huh. que estoy ahí colaborando ya、uh -huh. hace un tiempo, y antes. Estuvimos acá en La Barría,、eh, una agrupación que era Ala, Ala o La Barría. Ajá. Que hemos、bien. hecho algunas protestas contra la Doma y un par de cositas. Muy bien.、Ahí. Hay, digamos, un activismo en La Barría. Hay otras personas que, que te acompañan y si se arma alguna cosa, digamos, hay una, hay una red ahí tejida. Sí, en realidad, te digo, ahora es muy, muy poquita. Ya, de hecho,、eh, se quedó mucho porque los integrantes que éramos de esa organización. Muchos viajaron a otras ciudades y bueno, se fue medio quedando, están bien, s t a n d by. Claro. Y no hay, no, la verdad que hay, hay muchos veganos, sí, puede ser, pero、uh -huh. que activen, no. No Entonces, tanto. Es no. que en realidad está costando bastante, ¿no? Está, las redes tienen esta cuestión de un activismo virtual que a veces siento que está recontrabueno porque nos permite, por ejemplo, que, que vos y yo nos conozcamos, que difundamos todo、claro. esto. Pero por otro lado, a veces está complicado por esta y por muchas otras causas el, el salir a la calle, ¿no? Y a poner el cuerpo en la calle y todo eso, que también es algo que deberíamos no abandonarlo. Pero bueno, también son tantas las cosas por las que hay que andar peleando que a veces no nos da el cuerpo, ¿no? Para estar en todas. Sí, eso es lo que pasa.、Eh, o sea, hay mucha gente que te sigue en redes o comparte cosas de activismo, digamos, pero el tema de salir a, a la calle o una protesta directa es muy difícil que se. Junte más gente.、Uh -huh, así es.、Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue, digamos, tu recorrido personal hasta el momento en el que te hiciste vegano, antiespecista?、Eh, ¿Cómo fue、eh, el trayecto? Y antes era, o sea, es más, creo que hasta quizás he hecho broma con vegetarianos o veganos、uh -huh. <risa> antes, y, pero siempre tuve, sea, digamos, amor por los animales. El perro s y gatos que siempre tuve, como pasa generalmente. Y siempre tuve ese clic, pero, o sea, como digo, comemos, queremos al perro y comemos cerdo.、Uh -huh. Pero sin embargo, mi comida preferida, por ejemplo, era chuleta de cerdo.、Uh -huh. Y、claro. bueno, un día dije, me le, empecé a decir, a, no sé, es como que un día me, le, me desperté y dije, bueno, a partir de hoy dejo, dejo la carne y todo, me hice vegetariano y habré estado unos 3-4 meses y después ya. Gano derecho. Bien.、Eh, ¿Hubo algún hecho puntual por el cual hicieras clic? ¿Algo que viste, que leíste, que escuchaste? ¿Una frase, una peli, una persona? ¿Te acordás, digamos, si hubo algo que, que te produjo ese, ese momento n o de conexión, que es un instante en el que algo pasa? A veces es así, a veces no, pero digo, ¿vos recordás si te ocurrió algo así? Sí, lo, lo que siempre recuerdo que no fue cuando me hice vegano, fue mucho antes, es. Vivía con mis padres y d i g a me o s m levanté un día, por ejemplo, a l baño de la noche y fui a una parte de una cocina ahí y tenían los cerdos colgando, digamos, porque era para la comida, no me acuerdo si era fiestas o qué, y estaban ahí y era como. me chocó.、Uh -huh. Pero sin embargo, igual no hice clic ahí, pero es como que eso me quedó en la mente, digamos, hasta el día de hoy. Sí. Y quedó y quedó durante años, probablemente, ¿no? Pero en, en algún momento. Este, es como que es, te sentí ya como preparado ¿no? para, para tomar el paso, pero ese, ese instante te marcó. Sí, exactamente.、Uh -huh. Es como todo, ahora todos debemos pensar que lo que nos arrepentimos, ¿por qué no habernos hecho antes? Siempre, siempre, ¿no? Es, digamos, si de algo nos arrepentimos las personas veganas, es de eso. t a u a l Pero bueno, hay también una explicación de por qué no. Hay todo un sistema de ocultamiento, digamos. Es、sí. raro encontrarse con los animales colgados, así como te, te, te ocurrió a vos. Hay un ocultamiento, hay una dificultad, no hay ofrecimiento de información,、eh, o sea que no es de gusto. Y además,、eh, siempre vinculamos la comida como, como una cosa de festejos y bueno, los animales hay como sacrificio para ese festejo. Ahora se vienen las fiestas y es todo un tema también, ¿no? Sí, de hecho yo me hice vegano, voy a vegetariano antes de las fiestas.、Uh -huh. <ríe> Fue、claro. todo un drama. ¿Qué de golpe? Claro, eso.、Eh, contanos, contanos. No,、eh, en ese momento vivía con mis padres, hace, ya va a ser creo que cinco años, ahora justo por esta fecha, o diciembre. Y. No, me levanté y dije a, a mi s padre: s dije, No, no como más, no como más, pero como, bueno, empiezan los reclamos de por qué no come. No, no voy a comer más carne, no como más, no como más, y bueno, y ahí. Después tuve que ver qué cocinaron para las fiestas. No recuerdo si creo que la, ahí compré algo, porque、uh -huh. bueno, no tenía mucha idea de、claro. cocinar. Pero bueno, fue medio complicado por el tema de que justo empezaban las fiestas. Claro. Y bueno, y después a compartir con la familia toda esta cuestión que es vista como una cosa muy rara que. Que muchas personas no, no la entienden o, o lo que sea. ¿Cómo, ¿Cómo lo transitaste a ese vínculo con tus padres? ¿Qué pasó a partir de eso con tu papá, tu mamá? ¿Tenés hermanos? Sí, un hermano, pero v i v e no en Buenos Aires. Ajá, está. ¿Y bueno, qué pasó con eso?、Eh, ¿Hubo finalmente aceptación? ¿Cómo lo manejaste? Sí, aceptación porque, bueno, lo tuvieron que aceptar, digamos, c l a r o no q u e d ó otra. No quedó otra. <risa> no, al principio como que. Pensaba que era algo pasajero, como suele pasar.、Uh -huh. Y bueno, con el tiempo ya creo que ya ahora lo han asimilado. ya. Ahí está. Bien. Y bueno, ¿y después encontraste otras personas que pensaran como vos? ¿Cómo fue? Sí, en realidad de, empecé a encontrar más con el, con el activismo, con esto que hacíamos de, de la agrupación que te contaba. Y ahí、Hala. empecé a encontrar mucha gente como yo, digamos.、Uh -huh. claro. Después conocía en redes, pero no personalmente. Bien, bien. ¿Y qué, qué, qué, qué sensación te produjo encontrar a otros que eran como vos? Y es como que, digamos, no sé si alegría, pero bueno, hay, alguien a h í como yo, digamos, ¿eh? uh -huh. pensaba no estoy solo. No estoy solo, claro, ese es, un, es un momento de, de, como de respirar hondo, ¿no? De decir, bueno, no estoy solo, por lo menos. Bien, bien. Y después a buscar información. ¿Llegaste ahora, por ejemplo, en esta instancia en la que estás,、eh, te sabes co cocinar y prepararte tus propios alimentos? Sí, de hecho, en su momento hice un curso de cocina.、Ajá. Pero bueno, tampoco soy u n gran cocinero. Pero lo que tiene que vivo con mi pareja, que no es vegana, pero cocina espectacular y me banca en todo. así q u e n o、no、puedo quejar. Bueno, bueno. Hablas con tu compañera, es todo un tema eso también, ¿no? Desde el veganismo. Eh, los, los afectos、eh, con la pareja, eh, eh, eh, ¿en algún punto sentís que es un problema o que es un tema de conversación? ¿Crees que puede haber、eh, en algún momento、eh, alguna inquietud de parte de ella para acompañarte en esto o nada que ver? ¿Cómo lo, lo llevas? No, acompañarme, me va a acompañar siempre, calculo, sí,、uh -huh. me acompaña siempre. Pero bueno, después, sí, el tema lo. lo Pongo yo en la mesa, digamos.、Claro. Igualmente,、eh, como digamos, lo que es comida, es todo vegano, así que ella no tiene ningún problema con eso.、Bien. De hecho, come muy poca carne, pero bueno, tiene sería lo que se dice flexitariana.、Uh -huh. sí. O de, algo así. Sí, sí. sí. Y en algún momento quizás cambie. Si está escuchando. Claro, te mandamos un <risa> Le saludo.、Eh, va con onda, pero <risa> sería re bueno. <risa> no, i o、no, no. Cada quien este, con su proceso y sus tiempos, sí, ¿no? Vos pensás. Es como nos pasó a nosotros, a todos. Claro, a todas a las todes, personas, todes. a todos. A todos nos pasó、eh, no. de tener que, no sé, como transitar un determinado momento donde es una, es una decisión que vos que lo experimentaste, ¿sabés que es de adentro para afuera? Y hay una convicción y hay un momento donde, bueno, es como no me importa lo que digan el resto de las personas, ¿no? Es, es como muy así, es muy fuerte. Sí, sí, tal cual. Sí. Aparte, vos, ya enseguida, bueno, yo, digamos, pienso siempre, me levanto hasta que me acuesto, pensás en eso. Creo que a, a todos les debe pasar. Sí. Y es imposible que se te vaya de la cabeza. Claro. Entonces, es imposible que. Volver a para atrás.、No. O sea, el, el, que, el que hace eso no es vegano. No, nunca o n lo, lo fue. Era una persona que tenía una alimentación basada en plantas.、Exacto. Pero no tenía la postura ética, política y filosófica que es el veganismo, que es bastante más profundo y más, más amplio.、Eh, sí, sí, entiendo igual que el problema es que nacimos con el chip ya incorporado de, del especismo en todo y entonces es muy difícil verlo. s e í p e Tiene que hacer el click, claro, por decirlo, el típico click el, que decimos.、Eh, claro, exactamente. Y, y además hay una cuestión generacional, ¿no? Son nuestras familias y demás las que nos educan de una determinada manera y desarmar todo lo, lo aprendido、eh, lleva un proceso que para algunas personas llega a muy temprana edad, otros a la mediana y otros ya son re grandes y han vivido mil años y bueno. Pero en algún momento por ahí, algunas personas, cada vez más, n o afortunadamente, llega.、Sí. Y, Robert, ¿qué ha pasado con, tu, con tus estados de ánimo con respecto a esto? n o Porque también, como que transitamos distintos momentos. Una vez que tomas la decisión, hay un momento de, bueno, de paz, porque decís, bueno, listo, ya tomé la decisión. Pero después también hay angustias, hay un montón de cosas. ¿Cómo, cómo definirías ese proceso más de tipo emocional? ¿Y en qué etapa te encontrás ahora? Y es un vaivén, digamos. Hay días o momentos que estás re bien, o que como que lo asimilás o lo, o lo ignorás, digamos. Pero si lo pensás en profundo, es como que te viene un poco de depresión, no sé si depresión llamarlo, pero bueno, te pega un poco.、Uh -huh. Pero bueno, ahora con el. Como estoy activando más, es como que te sentís mejor. Bien, bien. Bueno,、eh, estás activando con sintientes en este momento. Sí, y, y con Watku. Y con Watco,、mm. claro, que es tu propia <risa>、okay. propuesta. Sí. Bien, qué bueno, qué bueno. ¿Te, ¿Te hace bien esto de hacer música? Sí, sí, me gusta mucho.、Uh -huh. Bien, bueno. Es como、eh. que mezclé las dos cosas que, que quería. Claro, exactamente, porque eso es lo que te iba a decir, el activismo. Y también me parece que ciertos conocimientos más de, del orden de. de Lo profesional, esto de ser técnico informático, analista en sistemas, también como que te acerca con otras herramientas, me imagino, ¿no? Sí, sí, exactamente.、Ah, sí, es increíble las la cosas que podés hacer hoy en día con, bueno, en este caso con inteligencia artificial, pero con la, la computación, básicamente.、Uh -huh. A mí me asusta un poco la cuestión de la、uh -huh. inteligencia artificial. Eh, porque es muy poderosa, porque tiene montones de recursos y, y a veces, como que le desconfío un, un poco bastante la humanidad y digo, ¿qué van, ¿qué van a hacer con esto? <risa>、eh, y ejemplo, depende, de,、claro. del, de, depende del ser humano,、porque、como todo. Exactamente, las cosas. por ejemplo, vos lo estás utilizando para activar, pero nada, como que me da miedo i t semejante recurso en otras personas que no, son, no se movilizan por el amor, la compasión, la empatía, ¿no? Sí, eh, sí. Eh. Sí, así que bueno.、Eh, Ojalá que, que sirva para, para cosas buenas, ¿no? Este, ojalá, ojalá de, está、sirva. hecho para eso.、Esta、la idea、vez. es esa. Bien. La idea es que se divulgue y escuchen los temas. y p o r qué no. no alguien que se haga v e g a n e Claro, claro, escuchando una canción y que se conmueva.、Eh, ¿Cuáles son los temas que has podido abordar hasta ahora? ¿Cuántos temas creaste? Y si mal recuerdo, y tenés 11 temas. Ajá.、Uh -huh. Y los temas、eh, serían, bueno, del veganismo, de la, de la industria lechera, la industria láctea. Después、eh, hay un tema que se llama Mundo Maligno, de、uh -huh. hecho, obviamente, para Mundo Marino. Sí, claro. Por los, la crueldad en los acuarios.、Uh -huh. Después Ciencia Cruel, que viene a ser toda la experimentación que se hace en animales desde el lado de la ciencia. Bueno, hay un tema también que está dedicado a. Al activista a Paul Watson ¿Mm? por el tema ahora que está arrestado. Sí. Y después hay, bueno, hay un tema que es una adaptación del ya conocido tema de, de Smith. Claro. Smith Warder. Sí, sí, sí. Con ese, como que lo adapté al español. Bien.、Eh... Y después hay un par de temas más. s、wow, Hay uno de sobre la crueldad u en los caballos.、Uh -huh. Y después, más que nada, sobre el sistema en que vivimos digamos, y lo que se daña, lo que daña el ser humano. Bien.、Eh, obvio que escuché todo, pero、mm, vamos, la idea es que vos le vayas contando también a nuestra audiencia que se está como acercando recién a, a WATKU. W-A-T-K-U. WATKU en Spotify y también en Instagram, WATKU Music. Y, YouTube puede, está. y en YouTube también. Bárbara.、Eh, contame cómo. Contame todo, por qué, cómo, para qué, cuál es el sentido de、eh, la tapa, el dibujo de la, de la tapa, que es muy impresionante. Sí, bueno, eso también, dicho sea de paso, está hecho con la inteligencia artificial también. Sí. sí. No, empecé、eh, a buscar algo como que un animal como gritando, los animales como gritando como de enojo,、uh -huh. viene por ahí, digamos. Y bueno, probé varias cosas y terminó ese diseño. Que ves a los animales ahí, furiosos. Sí, furiosos y con, con una dentadura、sí. este, con colmillos muy grandes, por ejemplo, en una vaca o en un caballo.、Eh, claro. Por, sí, el activismo por lo general recurre en muchos casos a、eh, mostrar el animal, el animal sufriente o el animal muy amoroso o el animal este, muy inteligente, o ¿no? como que, que nos remite a eso. Y la、claro. tapa de Watku. Te da miedo. i t Sí, mucho cante. <risa> me lo han dicho, sí. A mí me dio mucho miedo i t cuando lo vi.、Eh, por pero, eso te quería que, que,、mm. que contaras. Tu idea fue. Sí, era algo como así, un, como en la furia de los animales y que y sea algo llamativo. Claro, sí, llamativo es llamativo. <risa> <risa> lo lograste. <risa> llamativo es llamativo.、Eh, pero bueno. Eh, la idea era mostrar la, la furia, ¿no?、Eh, Exacto. Bien.、Eh, sí, muchas veces, digamos, una de las, de las excusas de, de las personas especistas es que, ¿y bueno, por qué no se defienden, no?、Eh, como si、eh, la tranquilidad. Primero que muchos se defienden, igual、sí. de todas maneras los someten. Eh, pero no sé, pienso en los animalitos más bondadosos y más tiernos y más hermosos, como puede ser un corderito, que dicho sea de paso, deben estar naciendo por este momento y、uh, muchos de ellos、sí. van a estar、eh, en las mesas de, de Navidad, digamos. Una disonancia ahí cognitiva importante, ¿no? t r e Vincular la, una fiesta de amor y paz. Tremendo Bueno, le tiro como adelanto ahí ahora que decís.、Uh -huh. Tengo hecho unos temas para las fiestas, pero、Bien. bueno, ya, sal, ya lo veremos. Bien, bárbaro. Porque es todo es toda una cuestión.、Eh, bueno, como también las religiones ¿no? eh, se han metido en eso para, para inculcar el especismo.、Uh -huh. Sí, de todos lados, en realidad. De todos lados. No, Incluidas t a m b i é n Todo ese s p e c i s、sí, m o Todo ese s p e c i s m o Salir a la calle desde un cartel,、uh -huh. eh, no sé. Hablas con personas, el, el asado del fin de semana y así, con sí, todo. Sí, Está absolutamente naturalizado. Sí、eh, Bueno, Robert, y,、eh, has mezclado entonces tus conocimientos、eh, como técnico informático,、eh, como alguien que le gusta mucho la música, con tu activismo.、Eh, tu idea es seguir adelante con Wattku y seguir con más creaciones y, bueno, intentar que esto. Mueva muchas, eh, eh, muchos corazones, me imagino. Es como llegar a través de la música, que es una herramienta muy valiosa. Sí, esperemos que lo escuchen mucha, muchas personas y, y seguiremos, sí. Bien. Si, si les gusta. Bien, bárbaro. ¿Has participado, por ejemplo, no sé.? Eh, de algún evento grande, pienso en los eventos que se hacen en, en Capital, que vos por ahí estás un poquito más cerca. Hay músicos, ¿Te has, ¿te has contactado o has pensado en que tal vez puedas contactarte con otras personas que hacen música, que son cantantes o compositores y que manejan también este, el tema de, del activismo vegano? Sí, lo pensé, eso. De, o, por ejemplo, contactar a alguien que ponga la voz.、Uh -huh. Por ejemplo, este tema estaría muy bueno. No conozco a nadie personalmente, por ahí por las redes conoces, pero nadie como para hoy en día con para la confianza y no sé si、claro. querrán, digamos. Claro. Bueno, lo, lo tiramos acá、sí. como una posibilidad, ¿no? Si、Así、alguien que, tiene de ganas de aportar. ¿Se、si eh, escucha a Morris ahí por ahí? Claro. Que venga. <risa> <risa> este, Bueno.、Eh, Robert, ¿qué vas a hacer ahora cuando, cuando terminemos esta charla? ¿Cómo, ¿Cómo sigue tu día? ¿Ya terminaste? ¿Ya está? ¿Ya comiste o, o todavía no? No, veremos qué cenamos después y seguramente acompañado de una cervecita. Bien, h a c e mucho calor hoy. Para relajar, ¿no? Sí. Está bien, está bueno. ¿Algo sobre lo que vos querías hablar y yo por ahí no te pregunté?、Eh, no, creo que no. Bien, bueno. Eh, nos vamos a, ir, vamos a seguir escuchando.、Eh, hace un ratito compartíamos、eh, Cautiva, que, que habla sobre el tema de la lechería.、Eh, sí. Y bueno, una, una canción que, que habla sobre la no existencia de las vacas lecheras.、Eh, no sé si a vos te pasó que creíste en algún momento. que Habían vacas lecheras, yo lo creí. La verdad, a mí me dijeron que había n vacas lecheras y que si no les sacaban la leche se iban a morir, no medio como esa era la explicación cuando somos más chicos. Sí,、eh, de chico, creo que a todos les pasa. Y si lo crees, de hecho, hay canciones que te, te hablan de eso, de la vaca lechera,、oh, Claro, claro. Chico,、sí. es que claro. también es otra forma de especismo, otra forma de, de adoctrinarnos.、Uh -huh. Bien. Eh, ahora vamos a escuchar、eh, cuando, cuando nos despidamos,、eh, No Te Dejes Engañar. ¿Qué nos puedes decir de ese tema? Y ese es el primer tema que hice.、Uh -huh. Y si、sí, se nota que es muy distinto, el género, digamos. Como más、uh -huh. moderno, la música.、Uh -huh. Y la letra me surgió de un libro. A ver, tengo, lo tengo por acá. Ay,、creo. buenísimo. Búscalo,、Para、búscalo. Te reaguantás dos segundos. Sí, te reaguantamos. Re ¿Cómo no? Se llama No Te Dejes Engañar. Que es el tema que vamos a escuchar ahora en un ratito, de Huatku. Estamos charlando con el creador de esta, de esta iniciativa que es utilizar la inteligencia artificial,、eh, sus letras y tratar de hacer canciones para diseminar y, y llevar el mensaje vegano, antiespecista a través de la, de la música. Eh, eh, a ver, ¿lo encontraste? Sí, es, es un libro que es. Bueno, e s Antiespecista, hablando justo, y es、eh, como todas poesías o pequeñas historias que se llama Naciendo n en otra especie. No sé、Ajá. si lo conocen. Sí, lo he escuchado, pero no lo he leído. Y son todas poesías, pero contra el, sobre la liberación animal, digamos.、Uh -huh. Y hay otras cosas también, pero básicamente es、eh, antiespecista. Bien. Y la idea salió de ahí unos versos、oh, que encontré ahí, y de ahí fue surgente i y armé、bien. eso.、Eh, contanos bien el título y el autor del libro, o la autora. Es Naciendo en otra especie. Sí. De Ruth Toledano y Marta Navarro García. Bien. Hay un gatito, gatita, gatite por、sí. ahí dando vueltas, ¿no? ¿Cómo se llama? Mi gatita, mi gatita Misty. Misty. Misty quiere hacer alguna declaración o algo, tiene espacio acá en el programa, ¿eh? No hay ningún no, problema. Sí. ¿Eh? Está reclamando ¿Qué? comida, mimos, no, agua. ¿Qué pasó? Quiere salir ahí al g a r a g e Justo、ah, tengo la ventana al lado. Bien. Hablo de、eh, la vagancia、bueno, de noche. Le pedimos, <risa> le pedimos a Misty que nos espere un ratitín. ¿Tenés ahí、sí. a mano algún poema que quieras compartirnos de ese libro? o t e n é más? Buscamos、uh, al azar. Abriendo, abriendo a... el libro、ah, y, lo y, sale, sale. y lo que sale, bueno, sale. Para que si no, voy a buscar. ¿no? Estamos charlando con Robert Lorenzo, creador de Wattku. Bueno, acá justo uno, a ver, leo. Dale. d i o largo, pero bueno. Dale.、Se、llama botas y dice: ¿Es más animal un caracol o el hocico de una pantera? ¿La, lencha, ¿La lenta marcha del cien pies o la garza suspendida en la mitad del cielo? ¿Tiene más alma el gato que atraviesa mi mesa o el lagarto deslizándose de la grieta? ¿Es más animal el lobo buscando su manada? O el jabalí que amamanta a su cría, el barbo bajo las aguas turbias del estanque, o la mosca que revolotea alrededor del hocico de la mula cargada de paja. ¿Es más animal el ratón blanco al que le inyectan sobredosis de penicilina, o el ventrudo pato hundiéndose su pico al encuentro de un gusano que a la vez es tan animal como la fina ala de la mariposa? ¿Acaso es menos alimaña la bota que hunde su tacón sobre el. Su vientre de varios cochinillos, o es más bestia el afilado ojo del cazador que bautiza a sus congéneres estrellando sobre sus cabezas las tripas de un ciervo. Le llaman pieza, cortan su cabeza, la disecan y la cuelgan sobre la chimenea. Listo. ¡Wow! Tremendísimo. Tremendísimo. Tremendísimo. Qué bárbaro, ¿no?、Eh, no. Cuando. Cuando hacemos esa conexión con la animalidad, sabiéndonos animales también, ¿no? Somos todos sí, animales. Exacto.、Eh, el tema de los trofeos es, es, de, un impact, lo que... es de un impacto increíble. increíble. Sí, el tema del cazador es, es prácticamente inentendible, como si dijéramos el torero, el cazador.、Uh -huh. Uno no, no entiende porque es algo demasiado cruel. Demasiado, demasiado, sí. Eh, son casos extremos, pero todos naturalizados、eh, como deporte, ¿no? s Esto de, de, de, de matar o de dominar、eh, por la fuerza y, y sí, de manera、sí. violenta, no sé, arriba de un caballo, no sé. Bueno,、eh, por todas esas razones es que hacemos e s t e torta vegana, es que vos haces huatcu y nos vamos a quedar escuchando. Este tema que te decía recién, no te dejes engañar, que fue el primer, el primer tema que me decías que, que hiciste. Sí. Bien. Bueno,、eh, que sigan las creaciones, Robert, ha sido un gusto y ojalá que, que todas tus letras puedan llegar、eh, a muchos lugares y que ayudemos a, a desparramarlas por ahí, que consigas también compañeras, compañeros, compañeres que, te, que, que se sumen a esta propuesta, que pongan sus voces, que pongan su creatividad. Eh, y que pueda crecer un montón. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes y un abrazo gigante. Y、L、liberación animal. Liberación animal. Gracias, Robert. Gracias. Robert Lorenzo, creador de WATCU. Vamos a escuchar、eh, No Te Dejes Engañar y le prestamos atención a ver qué dice la letra escrita por Robert. t <tose> 何が起きているのか分 i らない。 No te dejes engañar Vamos a utopía a buscar No うちょっとピ s s をや a ようとしたら、もうち a っとピアノをやめようとしたら、も a ちょっとピ d e をやめようとしたら、もうち Nos controlan al llegar a d o c t r i n a m i e n t o general. La canción de lo real no está en la realidad, solo en la lucha y dignidad. No te dejes engañar, vamos a Utopía a buscar. No te dejes engañar. Al especista hay que anular. どうしたらいいのか分から o s、no <Sí>. Un programa de radio hecho por animales humanos dedicado a los animales no humanos para reflexionar entre todos. Luchador valiente, nadie te va a parar Con tus manos firmes y tu corazón Proteges la vida, llevas la razón Así que s í por tu p misión La lucha continúa, no hay rendición Avanza con maletía y amor Por los animales salta fuerte tu voz Este tema que estás escuchando se llama Free Paul y también lo mencionaba Robert hace un ratito cuando conversaba con nosotros.、Eh, lo mencionó hacia el pasar, les cuento por ahí,、eh, seguramente lo saben, pero si no saben,、eh, se refería a Paul Watson, que b、bueno, u es n o e una persona que e e t i n es un activista muy reconocido. Eh, tiene 73 años y su activismo no, tiene que ver con la oposición a la caza de ballenas. Y bueno,、eh, lo capturó el gobierno、eh, japonés y dice: No estoy sorprendido, Japón se ha salido con la suya, es una organización criminal y están utilizando el sistema judicial danés para salirse con la suya. Quieren volver a matar ballenas en el santuario de ballenas del océano Antártico. Esas fueron las palabras. Con las que reaccionó Paul Watson cuando se conoció la decisión del tribunal del distrito de Semersuk en Groenlandia, que prolongó hasta、eh, el 13 de noviembre la prisión preventiva.、Eh, información que estoy buscando acá、eh, sobre la marcha, como para, para poder darles algo, algo de información sobre Paul Watson.、Eh, bueno, es el gobierno danés. Eh, y el gobierno japonés que está pidiendo la extradición、eh, al Japón, donde lo quieren condenar a 15 años de, de cárcel. Así que, bueno, desde muchos、eh, lugares de Active están promoviendo un montón de acciones para visibilizar esta causa,、eh, para juntar firmas, para、no、sé, hacer movidas de toda, de toda índole. Eh, que permitan la, la liberación de Paul, como dice la canción de w a t k o Y cerramos este momento de w a t k o escuchando Sueños de Libertad. カバーを見つけたら、カバーを見つけたら、カバを見つけたら、カバーを見つけたら、カバーを見つけたを見つけたら、カバーを見つけーを見つけたら、カバーを見つけたら、カら、カバーを見つけたら、カバーを見つけたら、カバを見つけた な o ほ a ダンゴラン No te queres callado El veganismo no es una dieta, es un posicionamiento ético, político y filosófico. Torta vegana en el 106.1. Alquimia. En Instagram es a l q u i m i a c o m i d a v e g a n a En sus historias destacadas encontrarás su producción y todos los ingredientes que utilizan para elaborarlos, además de precios y recomendaciones para que cocines y que todo te quede delicioso. Milanesas, hamburguesas y chorizos súper abundantes y riquísimos. Tenés que hacer tu encargue a su WhatsApp 2954-32-32.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 El taller de cerámica Manos Animales te ofrece clases de lunes a viernes, para adultes y para infancias. Está ubicado en Garibaldi 140 de Santa Rosa. El profe es Soriel McLennan y te da todos los materiales, las herramientas, incluso las horneadas para que te lleves tu producción. Vos no tenés que llevar nada más que las ganas de aprender a hacer cerámica. En Instagram, Manos.Animales. Puedes buscar más información allí o comunicándote a su WhatsApp 2954-641041. Esto es Torta v e Gana: comunicación para la detección y renunciamiento de privilegios humanos. t o be a savage.、Oh. If it ain't money, the wrong n m a Black card is t my business card. The w a y it be setting the tone for me. I don't m e a n to b r a g but I be like, put it in the bag. Yeah, when you see the Vamos a regalar a Soriel, que hace un ratito mandó un mensajito y dice: Acá estamos escuchando.、Eh, bueno, así que saludos para toda esa familia interespecie.、Eh, dice que se enteró que Ariana Grande es vegana y que se sintió muy feliz porque, claro, es una persona muy famosa, con mucha llegada, que está súper visible. Porque además, estrenó una peli que ella protagoniza que se llama Wicked. Entonces, bueno, hay posibilidades de que su mensaje pueda llegar a, a un montón de audiencia. Y sí, la verdad que nos ponemos re felices cuando hay personas que tienen esta llegada y esta popularidad, porque, claro, amplifican el mensaje.、Eh, sí, es vegana desde el año 2013 y、mm, es este, una de nuestras artistas a las que recurrimos, ¿no, India? Claro que sí. Bueno, Seven Rings, el tema que escuchamos recién de Ariana,、eh, que se le regalamos a, a Soriel y toda su familia. Y tengo acá、eh, saluditos que han llegado durante la charla que teníamos con Robert, Robert Lorenzo, creador de w a t k u y los saludan desde. Nación Charrúa, Uruguay, más vale que sí, Juli que siempre está ahí pendiente. Hola, buenas noches, dice Juli. Aguante el arte con mensajes transformadores y torta vegana. Gracias, Juli. Tan dulce, tan hermosa, tan, tan comprometida siempre. Excelente, mi amigo Robert, dicen con signos de admiración. Alguien que no, no tengo su nombre, acá cuando el chat nos manda nombres raros, que yo, así como cualquier cosa pone. ¿Quién local? Dice, por ejemplo. Ni idea.、Eh, bueno, excelente, mi amigo Robert. Dice alguien que conoce a nuestro entrevistado y que lo ha escuchado、eh, conversar con nosotros hace un ratito. Bueno, muchas gracias a todos nuestros auspiciantes que también nos acompañan.、Eh, estamos transitando de los últimos programas ya de torta vegana, porque nos vamos a estar tomando un descanso dentro de poquito. Así que aprovechennos que todavía vamos a andar por acá. Eh, al aire.、Eh, y nada, simplemente gracias a la audiencia por, por participar y por hacernos sentir que que están del otro lado.、Eh, hoy recibí un, un mensaje de parte de Manuel Alfredo Martí, que es el presidente de la Unión Vegana Argentina. Me mandó un comunicado、eh, frente a esa publicación por el Día de la Soberanía Nacional. Que la hizo en Instagram en la cuenta del Partido de la Libertad Avanza,、eh, en la que además el presidente Javier m i l e i le puso me gusta y que fue replicada incluso por otros referentes del gobierno, como Ramiro Marra, donde ubicaron de un lado、eh, algunas cuestiones versus otras cuestiones, ¿no? Y pusieron al veganismo junto con el feminismo. Eh, nos pusieron junto con la muerte, lo cual es bastante insólito, que pongan la muerte del lado de la columna del veganismo, el globalismo, el comunismo, la educación con、eh, ideología de género. Y del otro lado, en respuesta al veganismo, pusieron asado, en respuesta al feminismo, pusieron hombre y mujer.、Eh, ya les digo, muerte la pusieron del lado de、eh, la Agenda 2030. De, porque son dos columnas, ¿no? Agenda 2030 versus Agenda Argentina. Entonces dice veganismo de un lado, asado del otro, feminismo de un lado, hombre y mujer del otro, muerte de un lado, vida del otro, globalismo, soberanía nacional, comunismo, capitalismo,、eh, educación con ideología de género y, y acá me quedo medio tachado y no alcanzo a ver, pero no sé cuánto de la libertad. Eh, desde la Unión Vegana Argentina sacaron una, un, una serie de aclaraciones, ¿no? eh, porque, dice con esta publicación,、eh, consideran que el veganismo es un adoctrinamiento o una imposición globalista y o comunista impuesta por la Agenda 2030 y ante la cual el gobierno contesta con asado. La u b a se ve compelida a formular、eh, una serie de aclaraciones. Y entre ellas, bueno, que el veganismo no es una dieta,、eh, tampoco que no sea una moda,、eh, que no se puede caer en, un, en el reduccionismo de sostener que frente al veganismo se opone el asado. Estoy leyendo nada más que los títulos. ¿eh? Y por último, dice: Consideramos que los responsables de la publicación y aquellos que la replican deberían informarse sobre el verdadero alcance del veganismo y los invitamos a un debate、eh, o conciliación para aclarar estos conceptos y eventualmente dejar de desinformar. A la opinión pública. Es la Fundación Unión Vegana Argentina quien se ha expedido al respecto. Ya lo estaremos compartiendo en las redes y demás.、Eh, se armó revuelo con esta cuestión.、Eh, pero bueno,、eh, la verdad es que todas estas cosas nos incentivan ¿no?、eh, para seguir adelante en esta lucha. Bueno, India, muchísimas gracias por todo. Nos estamos yendo. ¿Nos vamos? ¿Así? ¿Listo? ¿Nos vamos? ¿Pones algo de musiquita? ¿Nos vamos con el último tema que habías elegido? Dale. Nací el primero de abril de 1976. Esto es Miau, el disco. Es un rap para las madres de Miss de Bolivia.、1976. ¿Nos vamos? Chao, chao, chao, c o Tengo la data grabada en la piel. Tengo recuerdos que se pegan como miel.